Bueno, nosotros, como vos decís, acabamos de firmar un convenio con el Ejército y calculamos que b u en o en los próximos días ya vamos a contar con equipamiento. Lo que realizamos con ello es maquinaria y equipo pesado que nos va a permitir trabajar lo más crítico que tenemos nosotros, es el tema del basural. Hay una oferta de pala cargadora, topadora y motoniveladora. Pero como te dije anteriormente, en l a próximas e m a n a nosotros vamos a contar con equipo pesado que nos va a permitir ordenar de a poco el. Complicado sistema que tenemos en el basural. A nosotros, cuando asumimos, lamentablemente el basural está hoy día totalmente colapsado. Lo que sí estamos tratando de hacer es formar tres canchas: apertura, Primero ingresando por caminos que hoy tenemos en malas condiciones y hacer tres canchas para poder empezar a separar lo que es el escombro de la basura y、e、ir tapando a medida que se va tirando,、e、ir tapando y permitiendo que la gente que va a hacer、eh, llamarle、eh, la clasificación. p u e d a trabajar ordenadamente. Lo estamos haciendo las 24 horas del día, pero n e c e s i t a m o s un equipo pesado que en estos momentos la municipalidad no cuenta y con esta ayuda que nos va a permitir el ejército a precios bastante menos, menor que una empresa particular, nos va a permitir de esta forma mejorar la calidad. En, no en un 100%, pero yo te diría en un 50% lo que es el basura l Y para que tengas una idea, una pala cargadora contratada, un particular, nos está saliendo algo de 1000, 1200 pesos la hora y ya, con el ejército nos sale 500 pesos.